Marina, en mi lecho de muerte quiero que me cumplas una última petición. Ponme transistor. Esa canción no estúpida. Me refiero al transistor con Juan Mendoza, alguien que hubo radio.com. debe de estar comenzando vieja tarada Eso es un Suzy, señores, de el Cyber Slungs de Hit. Y con esto es con lo que les damos la bienvenida al transistor de esta semana, que es eh, muy peculiar, muy peculiar lo la onda que vamos a tocar el día de hoy. Muy buenos días, perdonen ustedes... La falta de respeto Que estaba cometiendo Ya lo sé, ya lo sé, soy un desgraciado Buenos días, buenas tardes, buenas noches Lo que sea que esté pasando por allá En su En, en su laptop En su PC, en su Mac En su iPod, en su iPad Ya casi en todos los Este Ya casi en todos los eh, Productos de Mac ¿verdad? Nos podemos escuchar Hasta si nos descargan en un iPod De hecho, pero bueno estábamos hablando precisamente de que este programa va a ser también muy especial vamos a encontrarnos con algo que muchos de nosotros no quisiéramos jamás ver con algo que muchos de nosotros no quisiéramos conocer pero no hay persona en este mundo y tiene que ser demasiado demasiado hermético y demasiado indiferente hacia la vida como para no probar los elixires del amor y del desamor porque no hay amor sin desamor así como no hay bondad sin maldad diría yo y es que hay varios intérpretes que nos podrían dar muchísimo, muchísimo de qué hablar con unas interpretaciones excelsas y no sé si ustedes lo están escuchando en el fondo pero ahí tenemos a unos mendigos británicos que con una rueda que se llama Love You Bean Es un amor en vano... Es lo que tenemos... Eh, para comenzar este transistor... Sí... Ya sé que tal vez puedo llegar a un punto en el... De escucharme como Mariano Osorio para paraemos, Pero no... No, el día de hoy, señores... Tenemos esta rola... Eh, que es un blues de 1937 de Robert Johnson... Sin embargo... Una de las oportunidades que tienen los Rolling Stones de tocarla es esta. Y es con lo que vamos a empezar este Transistor de Desamor: con los Rolling Stones en Love and Pain. esta versión en vivo de los Rolling Stones estamos hablando de el disco de Let It Bleed que se lanzó en el 69 eh, posteriormente la sacaron en un disco eh, en vivo que es la versión que escuchamos del Get Ya Ya Get Out Of Here eh, después también en la, la cubrió Eric Clapton eh, la pueden encontrar en su disco de al Señor donde de Mr. Johnson, de Eric Clapton, díganme señores si no sintieron ñañaras al encontrar esta, esta rola, les decía que era un blues de 1937, pueden encontrarlo en el rey de los cantantes de blues del Delta volumen 2, este... Ahí tiene muchísimas rolas del señor Johnson, Robert Johnson, como esta, eh, muy muy muy conocida. Pero la siguiente, señores. Eh, la siguiente rola. Está escrita por Trent Rensor. Eh, y es una oda ta también al, al. a ese sentimiento que muchas veces el desamor provoca. Y viene de la mano con él. Eh. Eh, siempre andan de la manita Como si se amaran ellos mismos Como si el desamor Y el dolor eh, Se llevaran tan bien Que no puede haber forma De separarlos a los desgraciados eh, En 1994 En el de Downward Spiral De nine, eh, nine Inch Nails eh, Viene una rola que se llama Hurt Esta vez no vamos a tocar eh, la, la, la rola de Nine Inch Nails. Pero es importante que sepamos por qué. Se las estoy mencionando, muchachos. Fíjense que esta, esta rolita eh, ya venía como, como un promocional, como un single promocional, por ahí del 95. Sin embargo, como ya les había dicho antes, fue cobrada eh, por varios... Por varios este pues no muy conocidas bandas, pero yo creo que lo mejor que te puede hacer alguien como cantante, como cantautor, es que una leyenda del rock and roll cobere tu canción. Hay un disco de mi maestro Johnny Cash donde él se avienta a Hurt de una manera. Tan melancólica señores Que a ustedes les dan ganas Seguramente De agarrarse los tanates Y apretarlos para aguantarse El llanto I hurt myself today Dice la Rola Este es Johnny Cash y esto es Hurt Solo aquí en Transistor señores I hurt myself Today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 But I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year, and you could have.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 And you could have it all My empire of dirt I will let you down I will make you hurt If I could start again I would find a way Ay, esa rolla. Ay, jugámonos sin palabras Más que repetir If I could start again a million miles away I would keep myself I will find a way Si pudiera volver a empezar a un millón de... ...millas lejos de aquí... ...seguro me cuidaría más... y encontraría la manera de hacerlo. Eh, eh, sí... ...sí hay que herirnos... ...hay que herirnos... Eh, ...tampoco al grado de llegar a ser... Este, ...unos estúpidos hemos. ...pero hay que... Eh, ...a veces... Eh, ...volvernos eh, masoquistas... ...a veces lo somos... Y de ahí el alimento del desamor, señores. A veces eso es una de las cosas que nos impulsan a hacer ese tipo de ondas, ¿eh? Porque la, el amor se alimenta de la terquedad, el desamor se alimenta de... de esas ondas rebuscadas que a uno lo sacan de sus contextos y que lo llevan a pelear a ondas en las que no debería uno de estar... Bueno, no hay, dirían por ahí, un modo de evitar que este tipo de ondas lleguen a cada uno de nosotros Y es ahí donde nos lastimamos, dice Johnny Cash Bueno, dicen, este, no Johnny Cash, Johnny Cash la sacó en el 2002 Les repetía, esta es una rola de Trent Resnor. Y así como nos lastimamos, y así como nos lastimamos y nos volvemos masoquistas, a veces creemos que las ondas que nos protegen y que nos envuelven y que nos guían al desamor y que tal vez... Y no hablo simplemente del desamor como pareja, ¿eh? Nótese. Hablo de desamor de muchas formas, porque hay amor de muchas formas. Y es cuando entonces a veces nos ponemos a pensar... Y a concebir ese objetivo de amor como un ángel, señores. Cuando tratamos y pedimos porque ponga sus alas sobre nosotros y nos proteja de este mundo de pecado para que podamos elevarnos una vez más. Angel, put your wings around me now. Protect me from the world of sin. ...so that we can rise again. Ajá, ya lo escucharon. Solo en Transistor Angel, te ayudas Priest. esto. ¿Dónde más, muchachos? Solo aquí... Put sad wings around me now Protect me from this world of sin So that we can rise again Oh, angel We can find our way somehow Escape of Angel, take me far away. The angel of retribution. Después de 13 años de ausencia, Rob Halford regresa a Judas Priest, esta banda británica de heavy metal, y lo último que había hecho era Painkiller en 1990. Eh, ya editado en el año de 2005, Angel of Retribution, regresa con eh, mucha fuerza, muchísima fuerza. Y regresa con letras como las de Angel. Uh, when I close my eyes, I hear you velvet winds and cry. I'm waiting here with open arms. Oh, can you see Angel shine your light on me? El chiste tal vez de estos señores, no, no es que se pongan a chillar, sino que eh, lo gocen, porque hasta el dolor se goza muchachos, hasta, y, y era lo que me refería al principio con eso de ponernos un poco masoquistas, hasta el dolor se disfruta, y es que cuando ustedes buscan algo, le tienen amor a algo, y ese algo... Eh, lo único que les hace es que les da una patada en los tanates También se goza, porque si no, no lo haríamos Y es una de las causas por las cuales Uno se vuelve masoquista y uno puede escuchar a Angel Y disfrutarla con todo el corazón Y tronarse las venas como si fueran ramitas de un árbol Ese es el instinto y ese es el mero objetivo de la música, aflorar los sentimientos no importa si se les tiene estigmatizados con una etiqueta y, y, y se les dice que son malos o son buenos, odio, felicidad, amor, desamor, tristeza, eh, dolor, todo eso es lo que debe inspirar la música señores, no nada más estribillos eh, banales. Y es que... La música, muchachos... Es algo bien importante... Incluso para cuando alguien se, se encuentra hundido... Y me refiero... A sentirse hundido, no... Como lo seamos... Como... <ríe> no, señores... Sentirse hundido es como si ustedes... Fueran... Un ave... Y no pudieran volar... Prácticamente lo somos... If I could fly the Halloween aquí en Transistor Que este no solamente iba a ser eh, un transistor cualquiera. Regresamos a esta onda de la... De, obviamente una de las cosas... Perdón, es que estoy ordenando las ideas. Porque de verdad esta es una rola increíble. Eh, del The Dark Ride. Del, directamente desde Alemania. Eh, por parte de Halloween. Andy Davis la, la escribe. Eh, es eh, una de las rolas eh, más representativas de Halloween, ahí está junto a I Want Out y Future World, pero bueno, toda otra onda, If I Could Fly, eh, combinando el piano con el que inicia la rola, pero sobre todo trata una con una letra bastante especial, muchachos, eh, y toca un punto en especial, eh, eh, a mi parecer, que es la impotencia no la que están pensando no la que le sucede a mi cuate el Regio saludos a mi cuate Diego saludos a mi cuate el Yirky, saludos a mi cuate el Wech saludos a mi cuate el Michael saludos a Nancy a Fernanda a Paulina a todos los archerianos y a todos los del IMP no No es ese tipo de impotencia, sino ese tipo de impotencia que sentimos al no poder lograr algo. Al clásico si pudiera, ¿no? Y Fat line si pudiera volar como el rey del del, del cielo, ¿no? Y, y poder ver el mundo. Este eh, alrededor de mis ojos, ¿no? Muy buena señores, muy buena. Y, y ya saben que estos programas los hago para ustedes, pero sobre todo, sobre todo para que los disfrutemos en compañía de. Muchachos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Eh Únanse al Facebook, únanse al Twitter. No se vayan a cortar las venas, muchachos, porque esto es para sentirse, para agradarse. Eh. Recuerden, eh, entren a www.cuboradio.com Si hay problemas con la página Porque estamos teniendo problemas con la página Entren a www.cuboradio.tk Como hace mucho O entren desde los links que les estamos dando en el Facebook Muchachos, otra vez Muchas gracias por haber estado con nosotros Y para agradecerles y para mostrarles eh, Que bueno, estamos en esta onda De sabemos qué es lo que quieren ustedes Y para que vayan este tono Eh, en este tono con eh, el programa Tenemos una rola que nos habían estado pidiendo desde hace Pues desde hace ya mucho tiempo Y es lo que están escuchando a continuación Es de algunos monitos que se llaman Live House Y esto es Everything de su disco No Name Face eh, Con esto terminamos el transistor Un transistor a flor de piel muchachos Síganos Síganos eh, por las mismas eh, transmisiones que ya les habíamos dicho. Eh, tengo tiempo todavía para saludos. Un saludo, ya les había dicho, para Jirki, para, para Wech, para todos los miembros de Cubo Radio. Eh, sigan a las nuevas bandas que vamos a tener. Vamos a tener a los. Eh, en el siguiente programa, vamos a tener a los Mexican Hooligans aquí en el Transistor. Eh, Pronto, pronto vamos a dar Y seguramente vamos a dar regalitos de ellos Así que estén muy al pendiente de esto Estén muy al pendiente del Facebook, del Twitter Muchachos, yo soy Juan Mendoza Esto fue el Transistor de hoy, esto es Life House Con eh, Everything Adiós muchachos Eso desperdicié mis últimas horas de vida. ¿Qué tal eso, Marina? Marina, Marina, despierta, Marina. Ya se murió. A juego, ya me puedo tirar del enfermero. Enfermero.